Lo importante es otra cosa. Rosa Incaica Trío, nuevo disco de Pablo González Yasey con quien vamos a charlar ahora aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires porque el 7 de julio a las 8 de la noche allí en el espacio Tucumán en Cipacha al 100 se va a presentar Rosa Incaica Trío mm, Pablo, muy buenas tardes, Sergio Cómica, el niño colega la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Muchísimas gracias por atendernos, bueno, contanos un poquito sobre Rosa Incaica Trío, sobre cielo y tierra en realidad Así es, este, bueno, es un proyecto que eh, lo comenzamos hace aproximadamente dos años uh -huh. eh, Con la cantante Anneliese Schofman veníamos trabajando como dúo desde hace varios, varios años Pero después, bueno, incorporamos a Pablo Manuel Arroyo, que es el pianista uh -huh. Y empezamos a trabajar este, piezas de corte folclórico Pero también sin privarnos de hacer canciones Y empezar a hacer obras propias, como es el caso del Pobrecito Y otras más que tenemos en el disco Esta que, estamos escuch que, la que escuchamos cuando ingresábamos a la entrevista es, eh, es de ustedes. Ya, el pobrecito es un ustedes? bailecito que tiene es, eh, la letra es de una señora que se llama Marcela Inés Neme, uh -huh. la poeta tucumana, y la música es mía. La música es tuya. ¿También tienen ustedes letras de algunos otros temas que sean propias? Sí, este, Lila, por ejemplo, es una canción que la letra es nuestra. También tenemos la Charly del Regreso, El Adiós. Eh, tenemos seis temas de nuestra autoría y bueno, y después ya tenemos temas de los grandes maestros consagrados como Ariel Ramírez o Eduardo Falú. Contame un poco la historia del grupo. Bueno, la historia del grupo es así, nosotros nos definimos tres tucumanos, dos nativos y una por opción, porque Annelies es de familia danesa, pero bueno, adoptó tucumán... De familia danesa. Claro es de familia danesa padres investigadores nació en Estados Unidos después vivió en México un poco en Turquía y terminó casándose conmigo y viviendo en Tucumán es la cantante es la cantante este, y bueno y le gustó mucho se enganchó muchísimo con el idioma este, aprendió a hablarlo y a cantarlo Prácticamente sin es Honestamente, escuchándola, parece efectivamente nativa y parece además interpretar no solo la letra, sino el sentimiento de la letra. Es que es increíble cómo analiza ha captado esto. Eh, ayer, viste, teníamos un concierto que tocamos en Salta y nos hacían un reportaje del diario de Salta. Y bueno, y ella les contaba que para ella, sí, viniendo ella, viene del palo de la ópera, que es música clásica y académica, y que cuando llegó, bueno, al norte, Tucumán y Salta, fue una guitarreada y quedó tan impactada por el hecho de escuchar a la gente bagualear, ¿no? que fue, que cantan las bagualas con caja, que bueno, eso la transformó mucho y tuvo el impacto fuerte del folclore. ¿Y ¿Cuál es la conexión que encuentra ella entre la ópera y la baguala? Y muchísima, este, la emoción que se crea, ¿no? Ella Ajá. decía, escuchando, o ella cantando, estando en las producciones de ópera, le hablaba de la onda emoción, pero de golpe llegó acá y escuchó esto, viste, cantado por gente en un asado y quedó sorprendida. Porque viste que la Baguala tiene un momento que va hacia arriba y después se derrumba de golpe. Claro. ¿No? Tiene como una... un extraño... una extraña forma de ser cantada. Claro, y aparte una sonoridad muy... que es no es tanto la el cuidado de la voz y claro. sino una cosa más cultural, ¿no? Claro. Sí, sí, ella quedó muy admirada de eso, muy impactada, digamos, y a partir de ella empezamos a trabajar música argentina y primero hicimos un disco que se llamó Flores Argentina. Y cantaba Baguala. Analisa todavía no se anima. Ah. No no no no, eh, digamos le abrió la cabeza. O sea le abrió la cabeza, pero nunca todavía se animó a meterse en el territorio de la Baguá. No no, en este disco hicimos una vidala, pero la hicimos con un tratamiento más, digamos, tirado hacia el palo del jazz, porque también enganchamos eso. No no, pero la fuerza, me refiero, y la emoción que logran esas cosas eh, ahí sale. Pero inclusive como... cuando se la escucha cantar tiene hasta la tonada. Sí sí sí, ella las r, las pronuncia como r, pero las claro. si la escuchas en el tango que Grabamos ahí el último café, ya lo dice como se lo dice en Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo hace que Analíz está en nuestro país? Y ya 11 años. Sí, sí, igual conozco mucha gente que hace 11 años que está acá y todavía no puede acercarse a una pronunciación adecuada del castellano. Es que Anelis, bueno, aparte tiene esa facilidad enorme de pasar de idiomas, ¿viste? Que bueno, debe ser porque el padre danés, Estados Unidos, Uy, México, claro. Turquía, entonces cambian el chip, digo yo, pero aparte se engancha mucho con el idioma con bueno, pues los emocionales que están aquí hace 50 años se y siguen hablando de una especie de Sí, cráneo, igual ¿no? llama mucho la atención, porque a veces uno escucha por ahí cantar a un cantante americano una canción en castellano y hay como una desconexión con la emoción. Exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, esa, te digo, a mí me es muy gracioso verla porque analiza es muy nórdica, pelirroja, alta, bien de rasgo danés, Y cuando empieza a cantar con R, bueno, todo el mundo queda así en salta. Ayer a la noche le decían lo mismo. <risa> claro. Increíble. Contame un poquito sobre la selección de los temas para este Cielo y Tierra, Pablo. Bueno, cuando empezamos con esto, primero partimos de, de los seis temas que teníamos propios. Y bueno, después nosotros veníamos ya cantando en algunas giras, hacíamos Alfonsina y el Mar, lo que son los temas clásicos y digamos nos gusta mucho Ariel Ramírez y un amigo nos dijo, miren, Ariel Ramírez tiene aparte esta samba tiene otra muy famosa que se llama Allá lejos y hace tiempo que es la historia de una persona, bueno, que, que ve a la patria desde lejos y analiza se sintió muy identificada con la letra, así que ahí lo incorporamos eh, después eh, resolana de Eduardo Falú, que nos parece una maravilla una canción bellísima quisimos incorporar algo de Leguizamón, digamos de los popes del folclore Y ahí tomamos la chacha por toconás solo que le hicimos un arreglo para quinteto de cuerdas y guitarra y también del pato gentilini que es nuestro querido tucumano que está la vidala para una tarde que a esa le hicimos el tratamiento de lo que se llama el jazz piano trío que es un acercamiento más hacia lo que es la música digamos ese, ese tipo de música estadounidense no pero con, con nuestra letra y con con el sentimiento de una vidala. Ahora, Pablo, yo no quisiera aumentar tus celos, pero me dio muchas ganas de conocer a esta chica. Totalmente. ¿No? Me llama muchísimo la atención todo el relato y además que efectivamente cuando la escuché por primera vez yo pensaba que era tucumana. Sí, sí, es muy grande. Y no había ninguna duda de eso, ¿no? Por eso me sorprende el relato que hacías respecto de ella. No, no, sí, eh, yo te digo todavía me Río por las, la, los modismos que a ella se le pegan y cómo hablan tucumano por ahí, pero de golpe está con mucha gente en, en Buenos Aires y se le empieza a pegar el portero. ¿Vos la conociste dónde? Y yo la conocí ella en Estados Unidos, cuando yo me fui a estudiar allá. ¿Y ella hablaba castellano o no? Y ella hablaba castellano, pero muy teñido de mexicano claro, todavía. Claro, con la tonada mexicana. Y con un lenguaje muy de un niño de hasta 12 años, que es la edad que ella vivió allá. Entonces, Ajá. Después ya empezó a. ¿Y a en trabajar. ese momento se les ocurrió armar algo juntos? Y en ese momento empezamos a trabajar juntos, pero los dos estábamos muy metidos con música académica clásica, digamos. ¿Vos también venías de lo clásico? Claro, claro, yo hice la maestría en música clásica justamente ahí en, en Boston y ella estaba haciendo todo el mundo de ópera y empezamos a tocar y bueno, pero igual. ¿Y cómo se... llegaste pero, al folclore después? Porque... Es que uno siendo tucumano o salteño siempre estás ligado con el folclore, más con la guitarra, es muy difícil ser puramente clásico. ¿Pero de movida no te llamaba la atención el folclore cuando fuiste para allá o primero tocaba folclore y después no, fuiste claro, sobre sí, claro. la clásica? Como vos lo decís, siempre empezás con el folclore. Ah, y cuando Sam ah Sam, vos ya tenías una familia? vinculación, claro, claro. Después viene el perfeccionamiento, y bueno, lo que era muy extraño es que cuando con ella empezamos a trabajar, empezamos con obras, obviamente, académicas, porque nunca se nos dio esto, después con el tiempo y el conocimiento empezaron... ¿Vos se lo insinuaste alguna vez? ¿Tocaste algo que a ella le llamó la atención? Mira, no, lo que a ella yo primero le pedí cuando le hicimos nuestro primer disco, era que cantara canciones de los Beatles, porque buscábamos la conexión entre la música inglesa de 1500 y la música de Lenovo. Pero allá, está... cuando empezaron a tocar y vos la conociste, ¿en algún momento vos tocaste algo de folclore? Sí, bueno, a esa le encantaba la luna tucumana. ¿Le encantaba la luna tucumana? Sí, sí, sí. Y a partir de ahí se enganchó. Y a partir de ahí se enganchó, pero yo creo que lo definitivo fue una guitarreada, Lo definitivo fue una guitarreada acá, ya, digamos, en la Argentina. Sí, exactamente. Eso y aparte, bueno, el ver bailar también el folclore le encantaba y ver la, la, la zamba justamente, la figura con los pañuelos y todo eso, la conmovía. Tengo una pregunta, Pablo, porque vos hablabas del tango también, que ella cuando canta tango lo hace con la R pronunciada como el porteño. Sí. Este, ¿Ella se va, se va, dedica tiempo al tango, digamos, o el folclore es lo que más le gusta en estos momentos? Y el folclore a ella le gustó muchísimo. Pasa que también en la medida que uno va escuchando, digamos, eh, ella se va nutriendo de diferentes vertientes y de diferentes cosas que vamos poniendo. El tango es el último café, es la historia de escuchar a Julio Sosa y admirarse con la voz de este tipo, que para ella es como, digamos... Tiene una cosa nada, muy operística, nada, ¿no? Mí, mí. Claro. Julio Sosa tiene una voz así como de ópera. Y aparte que te está cantando, que ella me dice, es como si te estuviera diciendo a vos lo que está sintiendo de claro. hombre. Y entonces se enganchó mucho y bueno, y ahí tomamos ese tanto. O sea que conectó mucho la emoción que por ahí, digamos, en el canto popular danés no se da. ¿a ella no se le ocurrió volver sobre eso? Y ella está trabajando permanentemente con eso. Está, es un ida y vuelta, ¿viste? Porque cada vez se prueban cosas, se las abandonan, se dejan, vuelven, este... Es como... Es, es permanentemente una etapa de experimentación. ¿Pero ustedes volvieron sobre alguna canción popular danesa para intentar hacer algo por ahí? Hicimos, y, sí, no, este, no no formalmente, sino que, bueno, cuando falleció el abuelito de Annelise, a su familia le dedicó unas cuantas canciones danesas y, y también empezamos a pensar lo que va a ser un proyecto. ¿Y vos cómo te sentiste con ese idioma? Y es complicado, ¿no? Este, es muy difícil entenderlo. Este, o sea que para vos no fue tan natural. No, no, para nada. Para nada, pero uno va pescando también la emoción, ¿no? Y después de estar viviendo tanto tiempo con ella, ya empezás a conocerla más allá del idioma. Claro, de idiomas, claro. Se transmiten otras cosas. ¿Pablo, tienen hijos? No, no todavía. No, no todavía. Y decime, ¿Pablo Arroyo viene también del palo de la ópera? De la música no, clásica. de no. Él es Pablo Manuel y nosotros le decimos Manu. Manu ¿Sí? viene de haber estudiado años de piano, digamos, académico en la Universidad de Tucumán, pero también siempre con la influencia del folclore, un poco del, más del pop o del jazz, y también con la influencia del rock, él es eh, bastante más joven que nosotros, él es como aproximadamente 15 años más joven, y con todo el entusiasmo de él empezamos a trabajar y empezaron a salir cosas muy lindas, ¿no? Así como haciendo música popular, pero con el... Decimos nosotros un poco con el rigor de lo académico. Pablo, ¿alguna vez llevaron el folclore directamente a Dinamarca? No, no todavía. El folclore todavía lo hemos hecho pasear por Europa, pero no hemos llegado a Dinamarca. Ah, mira vos. O sea, lo pasaron por Europa, pero no por Dinamarca. No llegó a Dinamarca. Tenemos mucha conexión con lo que ha sido Italia, ha sido España y ha sido Estados Unidos. Volviendo al tema del tango, hablábamos recién de Julio Sosa. ¿Qué pasa con la voz de Carlos Bardel y, y el, la sensación que le produce a Anelis? También es fantástico porque Gardel tiene una cosa muy muy fuerte Que es el tango canción, se llama Que no es ese tango tan marcado para bailar uh -huh. Sino más bien que está emparentado con la canción Y que es para escuchar Y eso es lo que a ella le engancha muchísimo Contame un poquito eh, qué va a suceder el 7 de julio Cómo va bueno, a ser ese el, espectáculo de presentación El 7 es la presentación, digamos, formal del disco Ahí en el espacio Tucumán, en la calle Suipacha 140 A las 20 horas con algunos de los chicos invitados que están en el disco, eh, vamos a, bueno, a tocar todo ese repertorio, y otros temas que ya van a pasar a formar parte del próximo disco que estamos planeando. Pablo, ¿ustedes escuchan habitualmente qué cantantes de folclore? Y, digamos, eh, son variados, a mí me gusta mucho el dúo salteño, Ajá. Eh, siempre veníamos con, con esa historia, Analiza es una completa enamorada de Mercedes Sosa, Eh, a quien siempre, bueno, no tuvo la suerte de conocerla personalmente, pero a ella la, la admiraba profundamente, Mercedes, ¿no? Este, también escuchamos mucho Teresa Parodi, eh, distintos y Raúl Carnota, que nos parece increíble. Claro, pensaba en esta cuestión de la ruptura o el intento de fusión por ahí con el jazz en el Chango Farias Gómez. También, también, también se escucha el Chango Farias Gómez y escuchamos mucho los MPA. Claro. Verdad, no están, pero siempre en nuestros corazones. Te hago una consulta. ¿Cómo sigue el derrotero de este disco? Es decir, después de la presentación aquí en Buenos Aires del 7 de julio, ya lo hicieron en Salta, la van a seguir presentando en el país, se van para el exterior. La, la idea por ahora es, este, digamos, presentarlo en capital y después eh, pro, probablemente vamos a tener Tucumán como el próximo centro para presentarlo. Bien, y va, ustedes manejan, me imagino, alguna herramienta en la web como para que la gente pueda ingresar y saber un poco más sobre Rosa Inca y Catrío? Contame un poquito cuáles son las direcciones. Página web que se llama www.cleoproductions.com. Uh -huh. Ahora, yo te digo una cosa, Pablo. Creo que el suceso va a estar en Dinamarca. ¿eh? <risa> o, esperemos que así sea. <risa> no, decididamente en Dinamarca y también en la Argentina. No, no, pero Argentina digo particularmente es, ¿eh? porque cantando esta dama, digamos, viniendo de ahí y además con el estilo que lo hace, va a llamar mucho la atención. ¿eh? Sí, sí, sí. Nosotros creemos que también eh, es como que el disco toma un cierto tiempo, ¿no? Y es todo un proceso de aprendizaje. Ahora recién sentimos la madurez esta como para, para encararlo y creemos que va a tener muchas aceptación en festivales y esas cosas. ¿Este es el primer disco de ustedes? No es nuestro cuarto, pero es el primer disco que estamos haciendo ya en esta formación, digamos, como trío y ya muy encarado a la música popular. ¿Los anteriores cómo estaban armados? Y los anteriores eran, en general, dos guitarras o una cosa así, con canciones de Ginaster y Guastavino, que es, ah. ese, digamos, como lo definió un periodista, que estábamos a mitad de camino entre lo clásico y lo popular. Claro, claro. En este ya fuimos más hacia lo popular y también, viste, teníamos, eh, en este disco que hicimos hay una chacarera que se llama El Amor Antiguo, Y es una trunca que compusimos, compuse yo la música y Néstor Soria, que un poeta tucumano, la letra, y cuando la estábamos armando, no vino a la cabeza a decir, che, qué bueno sería que Raúl Carnota cante, y lo llamamos, y él muy gentilmente vino y aportó todo su profesionalismo, así que lo tenemos como invitado también. Eso te iba a preguntar, el 7 de julio también estará Raúl Carnota como invitado? No sabemos, aún porque tenía un compromiso para grabar ese día, ah. así que si puede llega, así que lo estamos esperando. Pablo, de todos los temas que tiene este disco, ¿cuál te parece el que más los representa? Ay, qué pregunta. Yo creo que el pobrecito es uno del que hemos escuchado al comienzo, es uno de los que, no sé si nos lo representa más, pero es uno del que más queremos, ¿no? Este, Quizás porque salió con la forma del bailecito, que no es tan común ¿no? y hoy por hoy, se componen muchas zambas, chacareras y todo, pero bailecitos no tanto. Eh, y también, bueno, eh, hemos hecho una canción nosotros que se titula Lila, y que es la historia de, de una perrita, que es la, la mascota de una de nuestras mascotas, digamos y, y al final salió y nos, nos sentimos muy identificados con esa canción Pablo, si tuvieras que elegir una canción para que despidamos esta charla, ¿cuál sería? me encantaría que escuchen Lila Los Lila, entonces, allí nos vamos a despedir sin antes decirle a nuestros oyentes que en Suipacha 140 el día 7 de julio a las 8 en punto de la noche, ¿verdad? Ah, ¿Alguien allí en el Espacio Tucumán. ¿La entrada, te recordás cuánto es el valor de la entrada? La entrada es libre y gratuita. Ah, la entrada es libre y gratuita. Muy bien, entonces ah, sí. aquí en el Espacio Tucumán Cipacha sí, 140 la posibilidad de eh, conocer más de Rosa en Trío mm. y de ver personalmente a Anelis Scoffman, ¿así se pronuncia? Así ah, es, eh, Esta danesa que se ha enamorado de nuestra tierra y de nuestra música y que la canta como si hubiese nacido. ¡Y alguien. de Pablo, che! Supuesto, y, de y de Manu, que también está y por eso se llama Rosicay Catrillo no es sé ella sola, pero digo eh, Anelisa ha sido en este caso una como un diamante, ¿no? Exactamente, así son los cantantes, se llevan todo Así es, bueno, muchísimas gracias, Pablo, por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Queda hecha entonces la convocatoria para el 7 de julio en su ciento 140 a las 8 de la noche allí en el Espacio Tucumán para conocer más de Cielo y Tierra de Rosa Inca y Catrío. Nos despedimos con Lina, esta canción para una mascota. Muchas gracias. Así es, los esperamos. Hasta luego. Un saludo a los dos. Gracias. Gracias. Nada, su sonrisa nos regala, tan amplia como un sol de primavera. Sentada clandestina, los sillones escapando mientras piensa lo que hará el hoy Lila corre en el jardín y las flores la saludan al pasar. Con pétalos de lluvia la acarician y preguntan su secreto sobre cómo ser feliz. Que no sabe de codicia ni de guerra de miseria es un domingo sin amor. Y yo me pregunto a dónde irá su bella cuando llegué. teléfono y lo importante es otra cosa